¿Qué tal, Nehuen? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Yara y Pato, aquí en Radio Encuentro de Viedma. Buen día, ¿qué tal? May May Pupeni, Pulamien, May May Pupu, Buenú, Yara y Pato. Buenos días a toda la audiencia. Bueno. Buenos eh, días. Locomana, estuviste ayer en Bariloche, eh, que recibió la gratísima presencia de la señora Patricia Bull. Dice, estamos haciendo una ironía, obviamente, para quien por ahí no comprende a veces las ironías, ¿no? y eh, me parece que lo que más se destacó ayer fue el repudio no contaros un poquito cómo transcurrió esa jornada ayer en patagones en patagones perdón enna en, en bariloche Sí, el día de ayer cuando bueno a partir de que la las organizaciones eh, mapuche y organizaciones sociales comunidades mapuches en eh, de que iba a llegar eh, la nefasta Patricia Bullrich a la zona nuevamente. Eh, eh, decidieron eh, en principio eh, nombrar la persona no grata eh, justamente su llegada y después hubo una movilización y un recibimiento por parte de, de los familiares de Santiago Maldonado eh, y también por parte de la familia de Rafael Nahuel justamente para repudiar su llegada, eh, dado a que eh, lo vemos como, como una provocación nuevamente eh, y justamente eh, se, se oculta ¿no? detrás de este congreso que, que llamaban por la paz y no la violencia extrema en la Patagonia, cuando justamente fue una de las iniciadoras de, de toda esta, esta situación que se vivió, en, en su gestión donde, bueno, eh, sucedió la, la desaprensión forzada, eh, el asesinato de Santiago Maldonado y, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, eh, justamente en su gestión, ¿no? Uh -huh. eh, Podríamos decir que como que el tiro sale por la culata, porque lo que logró Patricia Bulli fue unificar a un amplio sector que va desde las organizaciones sociales, partidos políticos, comunidades mapuches, y otro tipo de organizaciones sociales, ¿no?, alrededor de, de, de un franco repudio. Me parece que, por lo menos esto es lo que se vio con, con más claridad ayer, ¿no? Sí, fuertemente eh, el día de ayer eh, hubo un total repudio. Las organizaciones, tanto como les decía, las organizaciones sociales, como la, las comunidades mapuche que se acercaron a repudiar, estuvieron durante todo el día eh, siguiendo la escrachándola en, en cada acto que, que ella iba a hacer. Eh, de hecho, en uno de los hoteles donde estaba justamente llegando a hacer unas notas justamente para unos diarios que son más que anti-mapuche y demás, eh, se decidió ir a escracharla eh, y hubo un movimiento muy fuerte de, de parte de, de las organizaciones, de las comunidades, justamente en repudio a ella. Eh, y de hecho cuando llegó al aeropuerto tuvo que pasar camuflada dentro de unos autos eh, se escondió eh, y en el hotel también eh, salió escondidas y tuvo que tuvo que salir del lugar justamente eh, por el repudio que, que no se esperaba que iba a ser tan grande no eh, por otro lado mucha mucha otra parte de la sociedad de eh, barilochense también eh, repudio y lo vio eh, como le decía el eh, como un acto de provocación. Nada tiene que ver con, con este encuentro que ella proponía eh, de juntar a, a sus adeptos, eh, violentos también, porque son los mismos que organizaban estas estas marchas eh, en defensa de la patria y la soberanía, eh, cuando, si recuerdan, el año pasado hubo hacia Villa Mascardi, que justamente mucho de esas muchas de esas personas eh, el día anterior se estaban armando para ir de alguna manera a violentar la comunidad y querer a sacarla por la fuerza no uh -huh. eh, ante todo eso eh, vimos que la, la comunidad propia del de, de san carlos de bariloche bariloche tuvo un, un fuerte repudio eh, y lo mejor de todo fue que ella no, no pudo modelizarse con tranquilidad eh, de hecho un, el hermano de, de santiago maldonado es eh, le en su cara, diciendo, vos nos puedes andar por la calle, en cambio yo sí puedo eh, caminar por las calles tranquilo, eh, y vos te tenés que esconder como una rata, le decían, ¿no? Uh -huh. eh, muchas de estas situaciones tuvo que salir oculta, eh, ni siquiera vio la cara, los familiares de, de Rafa, la propia madre eh, y padre de Rafael Nahuel, fueron y le Mostraron acá las la fotografías de su hijo que todavía no tiene justicia eh, y ella lo único que hacía era darse vuelta y, y esconderse nada más. Uh -huh. Nosotros, bueno, estamos viendo también algunas imágenes eh, de lo que fue la cobertura periodística en, en Bariloche y la verdad que ya eh, llama mucho la atención también desde las banderas, ¿no?, de, de, de Santiago, de Rafael, de, de fotos. La verdad que... Eh, por así decirlo la siguieron a absolutamente todos los lados en donde donde ella estuvo no eh, de la ruta el aeropuerto el hotel eh, la verdad obviamente con este repudio y tanta gente también no unida en esto sí sí sí la verdad que el movimiento fue eh, fue bastante amplio uh -huh. eh, hubieron algunas situaciones en la que actuó la policía de rionero justamente cuando Eh, la comitiva que venía eh, a acompañar a, a bulrich eh, eh, se manejaban en una en una combi eh, en la cual eh, obviamente la, la gente también eh, expresaba que eso era parte de, de un plan político eh, racista y violento eh, y que nada tenía que ver con, con la paz y eh, en este lugar no Eh, se le complicó bastante la vida eh, a la comitiva de bulrich y lo que se le dejó en claro también eh, es que ella no es bienvenida al territorio mapuche. Uh -huh. eh, para nosotros, como le decíamos, es un, un acto totalmente eh, provocativo dado a que todavía hay una herida abierta. que Estamos esperando que haya justicia eh, por Rafael Nahuel, uno de nuestros penins que estaba pasando justamente por en una estaba en una reivindicación territorial eh, y ella de alguna manera está tratando de utilizar políticamente no porque sabemos que eh, este, este congreso no tenía nada que ver con un congreso sino que con un acto político de, de la presidenta de, de juntos por el cambio uh -huh. y que justamente esto lo que hace es encaminar su carrera política Eh, en estos años que, que próximos que son electorales ¿no? uh -huh. uh -huh. Neuén, ¿sabés si, eh, si sigue sigue estando Burrich en, en Bariloche o si se fue el mismo día? Sí, el, hoy está en el hotel eh, Yao Yao, uh -huh. que uh -huh. está a unos 30 kilómetros del centro de Bariloche y a las 14 horas ya tiene su vuelo de regreso a, a Buenos Aires Ajá. Eh, también la, la gente está movilizándose el día de hoy, eh, con, se va a concentrar en el aeropuerto eh, justamente para, de alguna manera... Despedirla. Eh, eh, claro. Despedirla y expresarle eh, su total repudio como lo ha hecho todos estos días. no uh -huh. Escuchame, eh, estaba mirando, eh, Nahuel, aquí una información periodística de que van repudiar la campaña del desierto este sábado de Andina Guapi que lo realiza el Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política eh, es imposible no ligar el tema de la famosa y tristemente cérebre conquista del desierto que en realidad fue el genocidio Mapuche en la Argentina imposible no ligarlo a, lo, a la visita de Buldis y todo esto que está pasando allí no está, este, está, está esto de querer seguir Quedándose con las tierras de los pueblos originarios. Contanos un poquito cómo viene la organización de esta actividad para el próximo sábado. Sí, eh, eh, no tengo bien el cronograma de las actividades. Sí sé que se están haciendo diferentes actividades en este marco, uh -huh. eh, pero como bien decís... Eh, lo que nosotros creemos como organización y como comunidad de Mapuche es que hay que reconocer el genocidio indígena que se, se produjo sobre la Patagonia y particularmente con el pueblo Mapuche, eh, justamente como para que estas familias no como Bullrich y otras más que fueron parte también de la campaña del Cierto y post-campaña del Cierto uh -huh. queden en un segundo plano. no uh -huh. A partir de que haya un, un reconocimiento eh, total sobre los territorios Mapuche Y a partir de que se reconozca también eh un genocidio sobre la patagonia va a ser otra la discusión eh Ho eh, much, hay muchos lemas con respecto a a la propiedad eh, privada eh y nosotros seguimos insistiendo en una propiedad comunitaria que hasta el día de hoy no existe no eh, las familias de bulrich inclusive tienen acá en Bariloche, tienen una inmobiliaria eh, de la cual Ajá. tiene parado muchas de, la, de las tierras y también Eh, in, eh, otros inmuebles sobre la ciudad eh, y siguen de alguna manera quieren seguir profundizando ese racismo ese odio que, que se generó durante la campaña del desierto con, con desaparición y apropiamiento de, de, de hijos de, de hijas y demás personas así eh, van, van a haber muchas actividades durante esta, estos días justamente eh, en, en el marco de, de esta ciudad de Y también de querer instalar, eh, eh, justo el día de ayer la escuchábamos en una, en una entrevista que le hacía eh, una, una colega de ustedes, de, de Radio Nacional, eh, donde ella sigue eh, insistiendo en que hubo un, un tiroteo eh, en, en Mascarde, eh, donde, eh, como dice ella, eh, lástima que, que falleció... Rafael Nahuel claro que para nosotros está eh, y de hecho las, la, las pericias balísticas vieron que todas las balas vinieron del lado de Albatros ninguna eh, salió de, de claro. ningún tipo de no arma, hubo, no de, hubo enfrentamiento allí claro que sí, no hubo enfrentamiento así es, y ella eh, constantemente eh, quiere seguir instalando esto eh, y de alguna manera se cubre y para ella FP lo hizo todo en el marco de la ley bien eh, Nehuen, te agradecemos mucho este contacto y esta información para estar más o menos al día con lo que pasó ayer. Gracias por esta síntesis. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Todo Muy bien. Eh, así comenzamos con Nehuen Loncoman.